up scene. Seguimos acompañándoles en el programa y ya saben que nos queda poco tiempo muy poco tiempo ¿eh? <ríe> empezamos de buena mañana y mire ya estamos en el mediodía en este momento son las 12 y 7 del mediodía por lo tanto un momento propicio para ir a un bosque imaginario, un bosque, un bosque un bosque ¿eh? un bosque lleno de naturalidad ¿eh? como las cosas naturales se tienen que respetar de la naturaleza ¿Y cómo es un modo o una filosofía de vida para sostener que, que la naturaleza nos regala todo y, y no se desperdice nada y llena de basura? Todo eh, se puede transformar en algo positivo, como la vida misma, ¿no? Buenos días, Natalia. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Aquí, disfrutando del calor. Natalia <risa> An Asión. Anción. Anción. Anción. Anción. Que, que nos visita acá a cada cierto tiempo para contarnos cómo va progresando su bosque. ¿eh? Sí, ¿Hay ahí. lobos? No. Bueno, algún día llegará no se sabe. <risa> ni oso ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, es Tengo bosque. un gatito, ah, bueno, bueno, varios gatos que vienen de paseo, uno que está ahí. Bueno, suponemos que son felinos como un león, como un leopardo, claro lo más en, chiquitito. Claro, en un sistema más pequeño... Pues sí, es el predador que, que está, es el rey de mi bosque, es el gato. Y te cuida porque entonces los ratones no se acercan, ¿no? De verdad, sí, sí, sí. Ratones, bueno, comen ratones, lagartijas, saltamontes, grillos, bueno, comen un poco de todo. Sí. También alimentados, ¿eh? Sí, sí, pajaritos también. <risa> Eh, alguien me decía una vez que en su campo eh, no hay ratas y los compañeros de campos que están cerca al que tiene ella sí que tiene un rata, pero ella tiene cuerpo spin y cuando recoge eh, su... es muy guarro, decía, ¿eh? Porque el cuerpo spin donde él come deposita sus defecaciones. Pero ella la recoge y la reparte por todo el, el terreno, la va colocando en distintos sitios estratégicos Y al parecer, con el olor de que dan su, sus heces, eh, los ratones saben que hay alguien que les va a comer mm. y, por lo tanto, no se acercan. Ah, mira. Y le han preguntado qué hace dice no, mira, pues mi campo es así. <risa> Porque a lo mejor nadie se lo cree, pero fíjate cómo hacemos uso de los excedentes, de la naturaleza, le damos otra función y nada se desperdicia, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es así. Es, es la idea así. que me planteabas tú, Es ¿no? la idea que te planteo. Y tú me has planteado otra idea que puede ser para otro programa, que lo venía pensando, que es todo el tema de los insectos y en general los bichos y todo tipo de animales, pero eso lo hablaremos en otro programa. Y, y hoy hablaremos de todo ese reciclaje y la manera como eso puede estar más cerca de la gente que vive en la ciudad. Porque para la gente que está en la ciudad puede resultar un poco lejano, un bosque, el campo, pero claro, yo estoy aquí en la ciudad y bueno, pues eso me resulta lejos. Y cómo eso puede acercarse y cómo las personas que están en la ciudad pueden entrar en esa dinámica cíclica de la naturaleza. ¿vale? Entonces, algo muy práctico, todos los días comemos, Y esa comida, sean frutas, verduras, claro, cuanto más natural, mejor, porque entonces hay restos que son cáscaras y eso lo podemos reciclar. Es un reciclaje directo, porque claro, cuando yo llevo el, car el cartón o los vidrios, los llevo al contenedor, estoy ayudando al reciclaje, estoy colaborando con el reciclaje, pero es una empresa la que recicla, no soy yo directamente. Sin embargo, con los restos orgánicos sí puedo ser yo directamente quien recicle. Y es maravilloso porque puedo tener tierra para mis macetas de una manera bastante sencilla. puedo Bueno, si quieres doy ya la explicación sí, de cómo claro, se claro. hace. Estoy atento. ¿eh? Como buen alumno aquí. Como buen alumno. A ver, sí. coge papel, lápiz, lápiz para apuntar. Apuntado, sí, ¿eh? Mira, la idea es que el compost puede producir más compost. De esa manera también entramos en una dinámica de abundancia, ¿vale? Entonces, esta tierra que compramos para las macetas, que en realidad es tierra vegetal o compost, la podemos utilizar poniéndola en macetas o en cajones. Si son macetas de barro, es mucho mejor. El plástico a mí no me gusta, pero bueno, a veces se tiene que utilizar y ya está. El tema es que yo en el fondo pongo una capita de, de compost y encima pongo todas las cáscaras de lo que hoy o en dos días he consumido, ¿no? Los restos ahí de cáscaras que han salido de la cocina. Pongo ahí esa capa de cáscaras y encima pongo otra capa de compost y así voy avanzando hasta que llego, lleno la maceta o lleno el cajón, cajones de madera, por ejemplo, ¿vale? Y ya está. Y al final eso se va a ir descomponiendo porque el compost tiene una gran cantidad de microorganismos y va a ayudar a que esas cáscaras se descompongan muchísimo más rápido que si están las cáscaras solas. ¿Ya? Te voy a hacer una pregunta malvada, ¿vale? Sí. Porque voy estar muy equivocado, pero te lo quiero preguntar. Eh, si el cajón es de madera, ¿Sí? ¿no corre peligro que los jugos que produce el compost, lo absorba la madera? ¿Y quede en la madera? Claro. La madera va a absorber algo de humedad y va a estar bien. Esto es como los barriles de vino que se tienen que hinchar. Entonces, porque incluso la madera tiene rendijitas sí, sí. Y, y al principio se cae un poquito la tierra. Bueno, la barres y ya está. Eh, pero poco a poco se va a ir hinchando. ¿Vale? Y Ahí, ahí está el punto clave. Tú has dicho, van a chorrear los jugos, ¿no? Siempre que pensamos... No, lo, lo sobre eh, la madera, claro, claro. Claro, bueno, sobre la madera y, y en general. Siempre pensamos cuando hay una descomposición de restos orgánicos que huele mal, que vienen las moscas, etcétera A ver, yo voy a explicar esto, mira. Si tú dejas... Los restos orgánicos, ¿Ha puesto, cáscaras. Has puesto cara de profesora, ¿eh? Ah, sí? Ah, muy bien. Sí. <risa> me sale, un alumno, pensado, me ¿no? sale ahí la, la, la vena de profesora, sí. Si tú dejas unas cáscaras en un plato, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a descomponerse sí. y va a soltar agua, porque sí. las cáscaras tienen agua, ¿ya? Empieza a soltar agua y empieza una descomposición anaeróbica, es decir, con bacterias que se reproducen sin oxígeno, y eso huele mal. ¿Qué pasa si la descomposición es con oxígeno? Son otro tipo de bacterias, que son las aeróbicas, y eso no huele mal, eso es un fermento, eso huele a fermento. Entonces, justamente, ¿por qué pongo yo el compost y pongo una capa de compost en la base, ya sea del cajón o la maceta, y después pongo los restos orgánicos? Porque cuando estos restos orgánicos empiecen a soltar el agua, el compost lo, lo va a absorber absorbe. y no chorrea nada. Uh -huh. Y todo se va descomponiendo. Uh -huh. Luego ya cada persona tiene que ver si es invierno, si es verano... Si las cáscaras que han puesto tienen más agua o menos agua, a veces se le tiene que agregar un poquito de agua porque se puede estar secando. O a veces puede estar excesivamente húmedo porque son cáscaras con mucha humedad y el compost está muy húmedo y entonces está demasiado húmedo y, y huele mal. O sea, si eso está oliendo mal es porque le está faltando oxígeno. Ya está. Esa es la idea. Con la presencia del oxígeno se evita ese mal olor. Sí. Claro. Entonces puedes remover, puedes agregar hojas secas, puedes, para tratar de que haya un poquito más de oxígeno. Uh -huh. Y de esa manera no huela mal. ¿Sabes qué? A mí lo que me parece bonito es que las personas empiecen a investigar. Porque muchas veces... A encontrar veces, soluciones, ¿no? Claro. Ah. Yo doy las bases uh -huh. y explico, como lo he explicado ahora. Pero luego... No existe la receta porque además cada persona mmm, tiene restos orgánicos diferentes y en fin. Y cada persona puede ir investigando y viendo de qué manera haya, eh, ah, no, me he pasado con el agua. Ah, no, sí, porque en invierno y en verano no es lo mismo. Y mucho menos en Córdoba, que tenemos 45 grados en verano. Entonces es muy diferente. Tengo una amiga, por ejemplo que incluso los, las espinas del pescado, todos los restos del pescado, también los incorpora ahí, ahí y vaya. le va muy bien. Y ella lo va moviendo con una palita. Incluso lo tiene encima de la lavadora que tiene en su cocina. O sea, ya ni siquiera lo tiene en el patio. Sino, no, no, yo aquí en una macetita y voy metiendo las cosas, los voy moviendo con una palita. En fin, ella ya encontró ahí su la técnica. Fórmula, ¿no? Claro. Y la idea es esa, una manera de irnos acercando a los procesos naturales. Estando en la ciudad. En la ciudad hay muchísima naturaleza, la cosa es verla. Entenderla y, y disfrutarla de algún modo, ¿no? Claro, disfrutarla y que bueno, no sea eh, un dentro problema. Dentro lo que conversábamos, lo que hemos tratado hoy, me decías es que mucha gente a veces va a comprar la tierra donde sea para reemplazar la que tiene en su maceta y eso, ¿no? Y, y claro, si ya tiene el compost, puede enriquecer su propia tierra, con esas bacterias, con esa natural que tiene ahí. Sí. Puede sí. mejorar su tierra a la hora de que la planta que tenga pueda tener nutrientes y surja hermosa, ¿no? Claro, esas, claro el proceso en las macetas es que se, se va secando la, la tierra porque la, la planta va absorbiendo Bastante, los nutrientes claro. y al final se queda como una piedra. Entonces, hay personas, mucha gente, que eso lo tira a la basura, Pero esa tierra seca que está como piedra, yo la puedo utilizar, al igual que el compost que acabo de comprar, para hacer las capitas, ¿ya? Y al estar en contacto con la materia orgánica que se va descomponiendo, entonces esa tierra vuelve a ser una tierra rica. Oye, pero al estar dura esa tierra seca, eh, ¿quedan residuos? Claro. ¿Quedan nutrientes, ¿no? incluso, no? Más que nutrientes, son los microorganismos que viven ahí. Ajá ya Eso es muy importante, las bacterias tienen la capacidad de encapsularse, es decir, cuando no hay las condiciones adecuadas de humedad, de temperatura, etcétera, se encapsula, o de alimento, porque ya no tienen alimento, las bacterias se alimentan de materia orgánica, entonces ya no tienen alimento, no hay humedad o lo que sea, y se encapsulan, se quedan ahí latentes, si vuelven a tener las condiciones de humedad y alimento, entonces otra vez empiezan a reproducirse. Y son la base de, de la fertilidad, son los microorganismos. Ahora cada vez más se están utilizando caldos de cultivo que ya incluso te los venden en botellas y se usan directamente. Sí. Es apasionante, ¿no? A mí me encanta, sí. Porque además, ¿cómo podemos hacer uso de lo que nos sobra, de lo que llamamos basura, no? Claro, es darle la vuelta a todo. Y eso que para ti es basura, bien fermentado, que para eso están ahí los microorganismos, para hacer esa función, es el alimento de las nuevas plantas. Y además, lo bonito es que puedes cerrar el ciclo. Porque imagínate, mmm, tienes una plantita de perejil, una planta de acelga, hasta un tomate, el tomate cherry, siempre recomiendo si quieres poner un tomate en una maceta, pon tomate cherry, que incluso puedes sacarlo de unos tomatitos que compran, claro, no sabemos de dónde viene ¿De dónde esa viene, semilla claro. y todo, pero bueno, haz la Aquí prueba. Hemos hablado de las semillas que son no son fértiles, ¿no? Que claro. ya las vienen manipuladas para que la gente no las plante. Claro, pero bueno, tú inténtalo porque el cherry es más rústico y Puede ser, ah, porque también cuando empiezas a poner cáscaras y residuos orgánicos, te salen plantas de tomate, te empiezan a salir de, de, de las cáscaras de patata, también te salen patatitas así, chiquititas, pero bueno. Y, y ya está, entonces cierras el ciclo. Y te sientes que ya estás entrando en esa dinámica de la naturaleza. Estoy comiendo lo que no necesito, lo devuelvo a la tierra, esa tierra se enriquece y me da nuevas plantas que otra vez puedo comer. Esa es la idea. Cuando a veces hablamos con alguien que no come carne, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? eh, vegetariano, que no come cadáveres, y yo siempre le pregunto, ¿y un tomate que tú vas a comer qué es? Claro, ahí entra el tema ya. Es que las plantas, por ejemplo, el tomate si no lo cosechas igual se va a caer. No, me refiero que me refiero que cuando el fruto sale de la planta sí muere. Claro, pero es un proceso natural porque al final las hojas se van a terminar secando, los frutos se van a terminar cayendo. Para mí lo importante en todo esto, yo sí como carne y, y intento siempre que sea carne ecológica. Y para mí lo importante es que no haya sufrimiento, que no haya abuso, que no haya todo eso que se da que en las granjas. ¿eh? Claro, que hay una explotación. Y con las plantas también. Con las plantas se les exige más de lo que pueden dar. Y para mí eso es lo que no no va bien en nuestra dinámica y en nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Tiene que haber respeto, tiene que haber cuidado. Y, y dejar también que cada ser vivo... Tenga su vida, porque finalmente un animal también, bueno, al final va a morir, pero ¿qué vida ha tenido? ¿Cómo ha vivido ese animal? ese es, para mí, sobre todo la idea, que, que se haga todo con mucho respeto y que cada ser vivo pueda vivir su vida. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Me decía JJ? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle que ¿cuándo se puede utilizar? Porque mientras que están los microorganismos funcionando y creando el comp mm, me parece que no se puede utilizar, ¿no? O si lo puedo utilizar desde ese momento o cuánto lo dejo reposar. Gracias. Qué bien, muy muy buena pregunta. Wow. Sí, sí, Gracias, sí, sí, bien. sí. Eh, hay que dejar a que hasta que se descomponga, eh, sobre todo en el caso de que son cuando lo hacemos en macetas. Entonces, dejar a que, que se descomponga todo y en esa misma maceta, bueno, se va a ir bajando y podemos ir agregando más, se va reduciendo, más, ¿no? se va reduciendo uh -huh. bastante y cuando ya esté todo descompuesto, ponemos la planta. Eso en el caso de, de las macetas, porque si está todo ahí descomponiéndose, poner una planta, si está medio descompuesto, yo sí he puesto plantas y va bien. Eso también ir experimentando, ir probando, ¿ya? Y hay una cosa que no hemos hablado de qué pasa en la tierra misma. Estamos hablando simplemente de macetas. Pero para una persona que tiene un pequeño jardín, un arriate, donde tiene ya la tierra misma, ahí sí yo lo que hago muchísimo es que tengo una planta y al costado, dejando un espacio, tengo otra. Y en el medio hago un agujerito y pongo restos orgánicos. Y no solamente que no le pasa nada malo a la planta, sino que además conserva mejor la humedad, porque esos restos orgánicos están agregando agua, porque ellos mismos tienen agua, pero además la materia orgánica funciona como una esponja que retiene el agua, se vuelve más, la tierra se vuelve más, absorbe más el agua, y se la retiene, esponjosa. más esponjosa, claro. sí, entonces yo en la tierra sí lo hago teniendo en cuenta de no dañar las raíces, una distancia ahí más o menos viendo, voy escarbando y si ya me encuentro con la raíz, paro, pero al costado de la planta sí le pongo y me va genial de esa manera, y ahí se van descomponiendo mientras tanto, y después cuando ya, por ejemplo, tengo un tomate, Y después otro tomate y en el medio pongo ahí los restos orgánicos. Y de esa manera también, cuando ya el tomate se muere, porque ya cumplió su ciclo, se seca la planta, la tierra está más o menos bien para poner otra cosa. Porque si están en una casa, que tengan alguna terracita, algún patio, ponen estas eh, macetas largas. Sí. No sé cómo se llama, la, no me sale la palabra a esa... ah, los arriates, sí, dices tú. Arriate, ah, se sí, hacia marriates. Bueno, ahí también puedes combinarlo con esa posibilidad, ¿no? Claro, si es algo alargado, hay bastante espacio o es un cajón muy largo, puedes ir poniendo en el medio y a ver qué pasa. Claro, claro ir probando. Ir probando ¿no? y también no todas las plantas son iguales, etcétera Entonces, vas viendo, vas probando. Siempre, como digo, tener cuidado de no dañar las raíces nada más. Si se corta un poquito de raíz, tampoco pasa nada. Es como si cortas unas ramitas, no pasa nada tampoco. Uf, muchas cosas, ¿eh? Sí, hay mucho, mucho, sí. ¿Y ese bosque cómo va? Bien, ahora hay muchas flores, está muy frondoso y preparándolo para el verano caluroso de Córdoba, poniendo muchas plantas que den sombra. Hay una cosa que no he hablado aquí, que es fundamental, que es la cobertura. Es fundamental para que la cobertura viene a ser una capa eh, que ponemos encima de la tierra, de hojas, de ramas, de, de cualquier resto vegetal troceado. Y eso en el campo ahora lo estoy poniendo muchísimo porque evita que se evapore el agua. Que hay en la tierra. Y claro, el agua que estamos echando de riego uh -huh. para que no se evapore tan rápido, la cobertura es ah, muy es una importante. Hay una capa, ¿no? Una capa. Y aquí viene una cosa bonita que una amiga me preguntó, oye, ¿y cómo hago yo? Porque, claro, yo no tengo paja ni tengo cosas, ramas y cosas de esas para poner en mis macetas. ¿Y qué cobertura le puedo poner? Porque es muy importante a las macetas también ponerles cobertura. Puedes usar cualquier cosa que sea seco. Por ejemplo, cáscaras de frutos secos como por ejemplo las nueces o los pistachos o las pipas de girasol, siempre que tienen sal hay que enjuagarlos un poquito para los no, sí, los cacahuetes, en fin, hay una variedad enorme de de cosas que podemos poner que son secas y que las podemos poner incluso a modo de decoración, se pueden hacer cosas bonitas. Y ayuda a cobertura. Y de esa manera tienes cobertura en la ciudad, que no tienes otras cosas. Y también hago con cascaritas, por ejemplo, cáscaras de patatas. Cáscaras que no sean dulces, que no sea de una fruta, me refiero. Uh -huh. Como patatas o otra o pepino, así. Entonces las dejo secar. Primero las dejo secar al sol. Y cuando ya están bien secas, también las pongo así, a modo de decoración. Y protege las macetas para que no se evapore tanto el agua. Interesantísimo, ¿eh? esa recomendación. Sí, sí, sí, fantástica. Bueno, pues Natalie, gracias por venir esta mañana, Natalie Anderson, que nos ha acompañado para darnos estas sugerencias tan interesantes y ver cómo podemos retornar a la naturaleza, lo que nos brinda, lo que nos da como para ayudarnos a nuestras alimentación o nuestra conservación como personas, ¿no? como seres humanos. Claro así que vamos que sí. a devolverle a la naturaleza lo que le corresponde y, y esa sugerencia de, de poder tener nuestro propio compost eh, va a depender de la curiosidad que cada uno tengamos para ir encontrando las soluciones a medida que vayan surgiendo algún tema. ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias, Alex. Que, Yo encantada de venir aquí sí, siempre. Y nosotros encantados de saber y aprender contigo. ¿eh? Muchas gracias. Y también le damos un, un saludo a un, a un señor que está aquí atento a, como buen alumno a las recomendaciones, Natalia. Gracias. ¿eh? <risa> es mudo, es mudo. Pues, amigos oyentes, no se vayan, que nos queda un ratito más, que va a resultar muy interesante. ¿eh? No se vayan, por favor.